La única razón por la que los humanos existimos es porque tenemos un ejército de guardaespaldas cósmicos. Primero, la Luna. Su tamaño, inusualmente grande para un planeta como la Tierra, estabiliza el eje terrestre, creando estaciones predecibles y mareas que regulan el clima. Además, recibe impactos que de otro modo nos habrían golpeado a nosotros. Luego está Júpiter, el portero gravitacional del Sistema Solar. Es tan masivo que atrae o desvía cometas y asteroides como un imán. Sin él, recibiríamos hasta 10.000 veces más impactos catastróficos. El Sol también nos protege, no solo da calor. Genera la heliosfera, una burbuja gigante de partículas cargadas que envuelve todo el sistema solar. Y bloquea parte de la peligrosa radiación interestelar. Y la Tierra hace su parte. Su campo magnético desvía la radiación solar. Y la capa de ozono filtra los rayos UV que destruirían nuestro ADN. Sin alguna de estas defensas, la vida compleja sería prácticamente imposible. Vivimos dentro de una fortaleza cósmica, y casi nadie se da cuenta de lo increíblemente afortunados que somos.